Hoy, 18 de diciembre, es el Día del Migrante. Y todos aquellos que hemos tenido la fortuna de conocer a nuestros hermanos migrantes y su desfortuna a la vez que nos ha dado aumento de alma, pues tenemos que estar conscientes de que hoy es un día que debe verse para no tener a los invisibles. Nuestra conciencia, el Día del Migrante es importante y hoy es Se la dedicamos muy personalmente a Carlos Eduardo Díaz Escobar, compañero migrante que el día 20 de abril se, se embarcó con, en el v i a c r u c i s del migrante, el 27 de abril del 2011. Él ya tenía sus papeles, él ya estaba trabajando y alrededor de los alrededores de Lechería lo asesinaron, le cortaron. Su cuello, lo sangraron, se lo llevaron, nos arrebataron todo su humor y hoy queremos que no se olvide. Por eso estamos poniendo aquí en esta manta roja un trozo de poema en el que está dedicado a Carlos Eduardo Díaz Escobar y con él a todos los migrantes que se quedaron en el camino. Pues hoy no queremos dejar pasar esto. San Cristóbal también es tierra de migrantes. San Cristóbal también recibe muchos y ve pasar muchos. No los desafortunados que dejan su vida y su alma entre las vías, pero de todos lados del mundo. San Cristóbal puede ser un grito para que el sufrimiento de los hermanos migrantes sea visto. Aquí vamos a estar todo este día, 18 de diciembre, bajo esta lluviecita, bajo esta lloviznita, recordando a nuestros hermanos migrantes y mandándoles las buenas vibras para que lleguen. conviene a su destino.